じゃあ、できた ピキノデモエベ。 Fumar, fumar, fumar. Pero si no, como yo me voy a morir. Si dejo de tomar, me voy a enfermar. フラシャー。